Cuando ya pasaron siete minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Con Eugenia Levín vamos a hablar del reestreno en Buenos Aires de La Marca en el Orillo, la obra que cuenta la vida de Victoria Montenegro. Nos van a visitar los protagonistas de la bella durmiente y un príncipe no tan valiente. Ayer estuvo con nosotros, la conociste abajo del escenario. Hoy a las 3.30 toda la música en el mini recital de Casiana Torres. A la salida de cada info, hoy tendremos versiones de La Masa, de Silvio Rodríguez. Por supuesto, el papá de la criatura, Tania Libertad, y Mercedes Sosa por dos. La que grabó en los 80, y la última, la de Cantora, junto a Shakira. A 47 años del golpe que terminó con el gobierno de Arturo Ilia, tendremos el recuerdo de Funes el Memorioso. Seguimos regalando entradas para Cuatro Vientos, sábado y domingo a las 16 en El Picadero. Mucho tango en historias de un día como hoy... ...Raúl Verón... ...y el Tata Cedrón. En el déjà vu de esta noche... ...vamos a volver a escuchar a las santiagueñas... ...de soles y lunas. Y después de 25 años... De los pueblos volvió al disco Y lo vamos a escuchar esta noche Comienzan cuatro horas de radio Con sonidos para recordar O para descubrir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 13 grados 8 décimas. La visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad es del 75%. El servicio meteorológico indica una máxima para hoy de 17, pero a partir de la tarde con paraguas en capital y alrededores. En el extendido sábado, domingo y lunes sin lluvias y con máximas entre 17 y 15 grados promedio. Vías de Comunicación 53546655 y nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de Internet en www.radioam750.com.ar Ayer te contábamos que el sábado Va a estar desde las 21 en el escenario de Salta y Resto, allí en Salta 755, con Teresa Parodi como invitada. Ayer la escuchaba contando su historia, cómo es aquello de llevar un bagaje cultural que va desde Tierra del Fuego, su lugar de nacimiento, hasta el Chaco, la provincia de su madre. Ayer la conociste abajo del escenario, el sábado podés ir a verla a Salta y Resto y hoy será la dueña de la última media hora del programa, Casiana Torres. Eso no pienso más, si es que quería, diré que charlas demás, hablas del Santa Lucía 21 años más atrás, puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el Va con amor y se ha llegado al barrio El, el Locantonio no amaba más remo de palo y chalano Llamaba al encuentro más cos querer recordar ya estaba el sol en con su puente y su canal puente de hierro sobre el bajo ...Graciana Torres... ...y de Alfredo Citarrosa, ...el Loco Antonio... ...Gustavo Campana... ...empieza de cero... ...y hasta las cuatro... ...en AM750... ...estaba pensando... cómo se cruzan las historias, ¿no?... ...hace... ...13 años... Victoria Montenegro comenzaba a descubrir sus orígenes Comenzaba a toparse con la memoria de sus dos padres asesinados Comenzaba a saber quién era Y trece años después Tras su militancia en hijos, su colaboración permanente en abuelas Su militancia en Colina Es candidata a diputada nacional La pucha sigue sí si en esos 13 años Victoria revolucionó su vida, ¿no? Justamente cuando está regresando la marca del orillo a, a Buenos Aires, después de aquel estreno del año 2012, en el marco del ciclo Teatro por la Identidad, después de aparecer en el escenario del Cervantes, eh, la versión de, de su vida a través de, qué sé yo, de toda la carga dramática que tiene en sí la historia, pero también con con muchos golpes que tenían que ver con giros de humor, de ironía. Y después de andar dando vueltas por, por el país, después de estar en Metán, en la tierra de, de sus padres, la, la apuesta vuelve a, a Buenos Aires justo cuando comienza a hablarse de, de Victoria Candidata. Eugenia Levin, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Eugenia? Ah, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué giro, ¿no? No, impresionante. cosas impresionante, la verdad, que desde que, bueno, desde que yo conocí la historia de Victoria, que fue, diría yo, hace más o menos cinco años, sí. este, a hoy, Victoria es otra persona, uh -huh. eh, yo la verdad es que cuando estuvimos, estuvimos mucho con Victoria este año, en marzo, con Victoria y su marido, Guti, sí. su gran amor, estuvimos en Salta, uh -huh porque ella tenía una ilusión y nosotros también, que era, bueno, que esta obra se dé donde nacieron sus padres, donde está la familia de, de Victoria Montenegro, y, y bueno, y ahí marchamos, ¿no?, a un centro cultural, el, el Centro Cultural de Metán, y ahí estuvimos este, dando la función, y cuando salimos de ahí, Y después de haber compartido tres días con Victoria, que nos acompañó en cada función, este, yo le dije, vos tendrías que ser diputada. Sí. Le dije, y ella me dijo, ¿te parece? Y Guti de atrás dijo, es lo que yo le digo. Y ahora, bueno, me, me sorprendí gratamente cuando la encontré como candidata a diputada y realmente este, fue muy impresionante para mí que la conocí hace cinco años, cuando todavía Victoria tenía en su casa, en una pared, la foto de los apropiadores, uh -huh. y en la otra pared, la foto de sus padres biológicos. Sí. Y, y esto es... En est y diez años le llevó a Victoria transitar con muchísima complejidad, uh -huh. y bueno, con muchísimos vericuetos de todo tipo, transitar desde que ella se entera que, que es hija de desaparecidos hasta poder asumir su identidad, su verdadera identidad. Sí, claro. este, ella ya tenía 25 años cuando se entera y, y bueno, y, y de ahí en más, primero hubo un rechazo total a esto porque ella había sido muy bien formateada por sus apropiadores uh -huh. Este, que hay que decirlo, ¿no? El coronel Teslaf no fue cualquiera. Fue una de las cabezas eh, que tuvo la represión, pero, digamos, de las cabezas pensantes, de los que armaron, tenía un origen alemán, sí, claro. este, y era de los que armaron los campos de concentración acá. Uh -huh. este, no era cualquiera. No era alguien que este respondía órdenes era quien las daba sí. y y con esa hazaña un trece de febrero entró a la casa donde vivían los padres de Victoria Montenegro con ella que tenía solo trece días de vida y este bueno produjo un operativo en la cual eh bueno de la madre no se sabe parece que sí que murió ahí En el mismo operativo del padre, ella creyó que él lo, lo había matado ahí, pero hace muy poco tiempo, unos creo que tres años, este, aparecieron, digamos, gracias al... Ah, tengo la fecha exacta. En el 2012, justamente, uh -huh. gracias al equipo argentino de antropología forense, se identifican eh, los huesos del papá de Victoria, de Toti Montenegro, en las orillas de Uruguay o sea que fue uno de las víctimas de este los vuelos de la muerte y ahí Victoria tuvo un nuevo un nuevo golpe porque un poco yo estaba al lado de ella en ese tiempo ella me llamó llorando y me contó que habían aparecido digamos este que había aparecido el cuerpo de su papá Y me dijo ni en eso, me dijo la verdad, y yo creía y tenía la ilusión de que no lo hubieran torturado, uh -huh. de que hubiera muerto en el operativo. Y, y eso no fue así, y ella empezó a hacer coincidir varias cosas de su propia vida con las fechas, porque, eh, digamos, se, se, se calcula exactamente en qué mes fue tirado, digamos, sí y, y se sorprendió de, de poder rearmar lo que pasaba en su casa con ella en ese tiempo ¿no? este en realidad ella en realidad más que lo que pasaba en su casa ella en los tres primeros meses estuvo en un lugar que tenían las monjas Este, ahí en, creo que era en la provincia de Buenos Aires, en uno de los organismos, uh -huh. este, vinculado a la Comisaría Femenina de San Martín, que estaba también vinculado a Campo de Mayo. Claro. y este, ahí andaba dando vueltas el movimiento familiar cristiano, que era el que se encargaba de repartir los apropiados. Ah, mira, mira, bueno. bueno, y bueno, una de las cosas que contamos en La Marca en el Orillo que es un relato textual de Victoria, es que cuando este Teslaf, que era un tipo muy alto, de dos metros, bien uh -huh. alemán, ¿no?, sí. ojos claros, y va a buscar este, un bebé, las monjitas le ofrecen un, un rubio, una uh -huh. rubia, eh, para que se parezca, digamos, sí. y él no, él dijo, quiero la negrita, ¿por qué? Primero que él la había visto en el operativo... Sí. Y después, algo que a mí me, me conmocionó mucho en el relato de Vicky, es que por la fuerza, por la potencia de esa mujer defendiendo y resistiendo el operativo, él dedujo que Victoria era de buena madera. Qué Entonces, eh, esto corrobora mm. que estos tipos iban, elegían, hacían y deshacían y se creían dueños de, de todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, él se adueña, él y su mujer se adueñan de, de Victoria Montenegro, y ella crece en la mentira y crece al lado de Tesla. O sea, fue una cosa muy, muy particular porque muchos nietos cuentan que se quedaban mucho con las apropiadoras, sí. ¿no? Como, bueno, las madres cuidan a sus hijos, uh -huh pero en este caso, por ejemplo, en los veranos, Victoria iba a Campo de Mayo, a pasar sí, sí. los tres meses con Tesla. Uh -huh. Y ahí participaba de la llegada de todos que hacían encuentros, de los domingos, asados y demás, uh -huh. donde cada uno contaba las cosas que habían hecho en los operativos. Es decir, que Victoria crece con esta escucha, con esto, y creyendo que ellos eran héroes de la patria. Sí, claro. Entonces, cambiar de ahí a, a exactamente lo contrario, con cosas muy fuertes que se cuentan en la obra, porque cuando yo escucho el relato de Victoria, no me alcanzaba la mano para, para tomar nota de las cosas que, que me impresionaban de este relato... Y bueno, una de las cosas que más me impresionó y que yo pensaba ni Shakespeare en el día más inspirado sí. hubiera, hubiera escrito esta historia, uh -huh. digamos, es que... Esa famosa frase de, de León Gieco sobre algunas cosas de la dictadura cuando dijo si Feline hubiera vivido en Argentina apenas hubiera sido un fotógrafo. Así es. Es exactamente lo mismo. Es tal cual. Bueno, el hecho puntual, uno de los hechos puntuales que a mí me impresionaron mucho y que aparece también en la obra, es que bueno, cuando ya se conoce la verdad y se judicializa digamos, el caso, este hombre va, va preso y antes de que se lo lleven preso, él le regala el arma con la que hizo el operativo y mató seguro a su mamá y mal hirió a su papá. Esto me parece un acto impresionante, le podemos poner todo tipo de calificativo, pero Na, a mí... Nada alcanza. Nada alcanza, nada, nada alcanza. alcanza. Eh, y, y, y bueno, esto fue parte de la vida de Victoria. Estas cosas eran parte de su cotidianeidad. Sí. ¿Cómo puede un ser humano eh, cambiar y poder comprender, ir haciendo un proceso? Bueno, con mucho amor de su compañero de toda la vida... Uh -huh. Eh, con una intuición genética que yo creo que, que sobrevive a todo, este, porque es común en el relato de los nietos varias como señales sí. que ellos después recién pueden codificar, pero uh -huh. que han tenido, este, porque Victoria estaba muy metida en esa familia sí, y en claro. esa ideología y todo, pero aparece un noviecito del barrio a los 16 años, Y ella queda embarazada y se va de esa casa. Uh -huh. Se va cerca, pero se va. Es decir, eh, eso tampoco es común y es eh, de todas las chicas de 16 años, ¿no? Y debe haber también un, un golpe muy fuerte con el primer contacto con la foto de Toti, ¿no? de, de su papá. Bueno, ahí... ¿Qué es ella? No solamente eso, sino te voy a decir algo tremendo, sí. y que es que... Este, ...a su hijo menor, se parece mucho a su papá, a Toti... Uh -huh. ...y el apropiador se lo dijo... Claro. ...le dijo, vos, si vos supieras cómo me hace acordar... ...es igual a Toti... ...se lo sí, dijo claro. él... Sí, sí. ...o sea que él lo ha visto en la tortura... ...él lo ha visto en el operativo... ...¿no? Sí, sí. Estaba como... ...es tremendo estas cosas de la vida... ...entonces bueno... Eh, ...también... Eh, hablando mucho con Guti Con ella Guti ha sabido Guti es una persona increíble Muy bajo perfil sí. Pero muy compañ... compañero Con mayúscula eh, Así eh, sí. Desde que él veía cosas Cosas raras en mm. la casa Porque Victoria como adolescente También tenía una vida muy sesgada Si ella salía con, con Guti Y lo que hacía Tesla era agarrar un auto ir con larga vista si lo seguía. Claro. Digo, había... Después de las seis de la tarde no la dejaban salir. Uh -huh. Ella no tenía amigos, no, no podía socializar. Ella, Guti, es, es su novio del barrio. Sí, sí. Entonces, pero bueno, Guti que, que, que empieza, que, que nota cosas, y que cuando ella se entera quien la apoya, quien la espera... Quien construye todos los días con Victoria este proceso tremendo que fue irse enterando, ir pudiendo hablar, ir pudiendo declarar como, como declaró ella en su momento, bueno, realmente este, es, es el amor. Yo por eso, el, por eso la obra cuando escuché este relato y se lo transmitimos a la autora, que, que es Cristina Merelli, eh, yo dije, acá yo quiero contar esta historia de amor, porque esto Bien. es una historia... Primero, Victoria es fruto de una historia de amor. Uh -huh. Cuando Victoria nace, eh, la familia, desde Salta, le dicen a Toti, traenos a, a la bebé y nosotros la cuidamos, porque ellos ya estaban en la militancia, uh -huh. eran del ERP, y ellos dijeron, no, porque somos una familia, Y fueron una familia, trece días. Ella, ella rescata que, que, que, bueno, que eso fue un gesto maravilloso de los padres. No tiene resentimiento con, con eso. Sí. Este, y ella se salva porque su mamá cubre con su cuerpo, la cubre. Por eso se salvó. Uh -huh. este, a pesar de que, bueno, tuvo un tema en el oído, y tiene aún un sí. tema en el oído por lo que pasó ese día. Uh -huh y Auge eh como otro otro dato que que se suma a la historia personal de de Victoria eh, el que aparece es Pietragala eh, ¿no? como otro de los datos de su infancia que son realmente increíbles, es eh, impresionante, Horacio aparece unos años antes que que Victoria y la historia bueno por suerte ellos ahora yo los he visto juntos cuando fue la misa por por el cuerpo del papá de Victoria, porque el, los huesos encontrados ya están en metán, sí. pero pasaron por acá, por la iglesia de la Santa Cruz, donde fuimos, digamos, algunos cercanos y estuvimos, y ella estaba abrazada a Horacio y abrazada a Guti mm. y a sus tres hijos, este, pero estaba con Horacio al lado, porque el, el tema, la historia de Horacio sí. se entrecruza mucho con la de Victoria, porque este Tesla lo trae, a Horacio, uh -huh. y su mujer no lo quiso. Claro. Entonces, la persona que limpiaba la casa eh, lo pide a Horacio. Sí. Y, pero vivía unos pisos más abajo. Exactamente. Entonces, ellos se crían juntos, uh -huh. como, como hermanos, digamos. Sí, co sí. colegio sí, pero, pero sabiendo que eran como primos, digamos. Claro. De hecho, el apropiador de Victoria Montenegro es el padrino, de Horacio Pietragala, digamos. Uh -huh. Funcionaba como un padrino. ¿Sí? Este, y bueno, Horacio aparece primero y hace su proceso de una manera muy distinta, este, rompiendo en, en una primera instancia con, con su apropiadora, a pesar de que la apropiadora, bueno, no fue una persona que, digamos, este, no sé si sabía o no el origen de Horacio, pero digamos que lo recibe de... De, desde otro lugar, digo, era la persona que estaba ahí, pero igualmente Horacio la mentira no la perdonó nunca, este, pero Victoria este, eh, realmente hoy mismo, digamos, habla aún de sus apropiadores, digo, tiene ahí, inclusive con la apropiadora de Horacio, Victoria aún tiene vínculo, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, bueno eh, Victoria me lo dijo una vez, ¿Cuántas veces esa mujer puso el cuerpo para que no me llegaran los latigazos? Es así. Mm -hmm. es, realmente es increíble, uno la ha escuchado a ella contar su historia tantas veces, al mismo Pietragala, y digo, ¿cómo, ¿cómo han hecho para construir vida en medio de tanto dolor? ¿no? Eh, es realmente la, la, es lo mejor de todo esto porque ellos ya son padres, porque en su militancia eh, son... Eh, el reflejo de, de, de, de sus propios padres, ¿no? Cuando se sienta Pietragala en la banca, se está sentando su viejo, su vieja, y uno espera que cuando lo haga Victoria, allí estén Toti y Chicha, sentados al lado de ella, con sus sueños, con... Bueno, así va a ser, ¿eh? La... No te quepa duda, porque Victoria, la escuchás hablar y tiene una claridad, y tiene... te resulta increíble digamos, escucharla, la verdad que es una persona increíble, cómo fue superando y cómo habla con mucha libertad de, de todo lo que le pasó. Uh -huh. este, bueno, ella también va a estar, eh, Victoria acompaña mucho a la marca en el orillo sí. porque, digamos, fue también, nosotros compartimos con ella un ensayo para ver si estaba uh -huh. con mucho temor, para ver si ella aprobaba un poco nuestra mirada, ...de su vida y está muy, muy contenta con la obra... ...así que la obra se estrena el 4 de mayo... ...la semana que viene... Uh -huh. eh, ...pero el 11 digamos que es como sería... ...nuestra primera gran función... ...porque el 4 es, es una función... ...pero casi un ensayo general con público... Este, ...al cual invito a todos... ...los que quieran estar con nosotros la verdad... Este, ...pero bueno el 11 sí va a estar con nosotros... Y yo sostuve mucho con, con todo el, el grupo, que, que es muy polenta y muy, muy genial, eh, mi compañero que dirige conmigo, Becky Garello, sí. y los actores, que, que son Manuela Díaz, Manuela Pal, fue Victoria Montenegro, pero ahora está en la plaza con Marrale, así que no está más con nosotros. Uh -huh pero está, Victoria, eh, perdón, está Manuela Díaz, que es la hija del actor Norberto Díaz, uh -huh, que todos recordamos claro. y queremos, así que vale, sí. como ves, esta obra está llena de, de sí. sentidos por todos lados. Está Federico Saslaski está Jorge Nolla, este como parte de, de nuestro equipo, y yo tenía la ilusión, nosotros el año pasado, como vos dijiste, estuvimos en Teatro por la Identidad, sí. Y yo dije, la historia de, yo quiero que en esta ciudad se cuente la historia de una nieta recuperada en alguna sala. La Sala del Tadrón es una hermosa sala para 50 personas. Uh -huh. Nosotros con esto queremos estar, queremos que esta historia se conozca. Ojalá esto ayude a que aparezca algún otro nieto. Este, pero igual nos parece que, que sí, que es necesario, que es una obra necesaria. Sí, claro es necesario que estas historias circulen, sí. que venga gente, que se sorprenda, que, que a su vez la cuente, y, y así a lo mejor llegamos algunos de los 400 chicos que nos faltan recuperar. Uh -huh. Así que es un teatro militante, uh -huh, sí. es un teatro de la memoria, y es un teatro hecho desde el corazón, acá nadie, en ninguno de nosotros vamos a ganar ni un mango, uh -huh. ni nos interesa, Eh, lo que más nos interesa es que esto sirva este, a Victoria cada vez que tenga ganas de mirarse al espejo y venir a la sala, uh -huh. a los demás nietos que se acerquen y cuenten sus historias porque todas pueden ser contadas y el teatro produce esta cosa con el espectador de que uno se pueda identificar, que puedan aparecer emociones y que pueda aparecer algo, algún sí, claro. dato, alguna cosa que pueda despertar una duda para que algún otro nieto o alguien que tenga datos o que, que esto le resuene en algún lugar uh -huh. pueda, digamos, también volcar en, en la casa de las abuelas las, las historias que todavía nos faltan conocer. Uh -huh. El padrón es Niseto Vega 4800. 802 sí. ahí en el corazón de, de Palermo eh, esto estará durante todo el mes de julio julio y agosto, julio y agosto. Todos, los jueves, todos los jueves a las nueve y media de la noche El Tadrón es una sala que está dentro de un café, uh -huh. así que uno puede tomarse un café a la turca, muy bien, muy bien. leer la borra de café y después entrar a ver la, la historia de Victoria Montenegro. Muy bien. Bueno, después este, nos vamos a ir comunicando. A mí siempre me, me gusta saber la, la, el saldo que va dejando eh, en esas 50 caras que vos vas a ver noche a noche durante todo el mes de los meses de julio y agosto, porque... Eh, me da la sensación que Teatro por la Identidad tiene un mensaje urgente y, y básicamente va dirigido a quienes ya no pueden esperar más, que son las abuelas. Estamos hablando de gente que ha pasado la barrera de los 80 años, que necesita seguir teniendo datos, y en esto ustedes han dado un aporte, este más de una década de laburo, eh, que ha sido realmente imprescindible, que ha sido imprescindible, que ha volcado historias, que ha puesto sobre la superficie este a, a a muchas de a muchos relatos de aquellos que se creían una cosa y, y terminaron descubriendo que no lo eran, bueno todo lo que ha generado teatro por la identidad que es un movilizador de conciencia bárbaro se va a ver de alguna manera ahora en el Tadrón con... Bueno, claro, porque la marca en el orillo es, es, es semilla, fue claro, sembrada en Teatro por la Identidad por la y identidad. tiene en sí misma ese espíritu, claro que sí. Sí, señora. Claro que sí. Gracias, Eugé. Muchas gracias, Gustavo. Suerte besos, besos, estrena. besos. Muchísimas gracias. Suerte. Café turco En un recipiente de cobre o en un caso especial denominado cafetera turca Se echa una taza y media de agua y se pone al fuego Cuando esté a punto de hervir se añade café pulverizado y cuatro azucarillos Se deja hervir tres veces, se retira del fuego añadiendo unas gotas de agua fría y se deja reposar para que el pozo del café se deposite en el fondo del recipiente. Posteriormente, se sirve en tazas pequeñas y acompañado de un vaso de agua. El resultado es un café muy negro y amargo. Café turco. Café, café. Un cafecito en 7.50. Sabés que estamos con entradas para ver el sábado o el domingo a las 16 en el Teatro El Picadero a Cuatro Vientos. Así que estamos esperando tu llamado, tu comunicación por Facebook, nos dejás tu nombre y pasás a retirar las entradas por la boletería de El Picadero. Cuatro Vientos. Hoy estamos con Madrugada de Música Latinoamericana y el repertorio de Cuatro Vientos da para cualquier estilo. Ellos abordan todos los ritmos. Así que hoy los tenemos en un par de, de temas que van a servir para esta banda de sonido de la madrugada de los viernes. Collita linda. Empieza de cero y hasta las 4. En AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 45 minutos. Te cuento que la temperatura para Capital y alrededores es de casi 14 grados, 13.8, y el pronóstico del tiempo está indicando una máxima de 17 para hoy, pero a partir de la tarde paraguas en capital y Gran Buenos Aires. El Extendido está marcando una máxima de 17 para el sábado, de 14 para el domingo y de 15 grados para el próximo lunes. Un arranque muy teatral tenemos esta noche, primero con Eugenia Levín, la directora de La Marca en el Orillo, aquella obra que apareciera en el Teatro por la Identidad el año pasado, con la vida de Victoria Montenegro y que ahora después de Andar dando vueltas por todo el país, regresa a Buenos Aires para estrenar el 4 de julio en el Tadrón Teatro, allí en Niceto Vega, 4802. Y el turno ahora de hablar con, seguramente, la bella durmiente, con Lucía Machado. ¿Cómo va, Lucía? <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, la propuesta tiene que ver con... Eh, ...juntar dos clásicos de la literatura infantil, del teatro infantil... ...a ver, la apuesta es La Bella Durmiente y El Príncipe No Tan Valiente... ...sí, mira, en realidad es... Eh, ...no no se juntan dos puestas, uh -huh. sino que es La Bella Durmiente... ...pero le da el toque que El Príncipe no sea tan valiente... ...en este valiente caso no es tan parece. valiente como el del resto de, de los cuentos... Sí. ...bueno, contame de qué se trata, esto estrena el 14 de julio... ...esto estrena el 14 de julio, sí, estamos en vacaciones de invierno... Y esta obra es una adaptación contemporánea de La Bella Durmiente. Uh -huh. eh, la hacemos con una apuesta que apuesta más que nada a la aventura. Eh, es un cuento que tiene todo, ¿no? Que encontrás hadas, brujas, es príncipes, eh, eso. Y lo que buscamos nosotros es, es hacer hincapié en lo que es la historia de amor, en la historia de aventura, mucho en la historia. Uh -huh. más nada. Eh, además de que encontramos vestuarios con colores, escenografías... Sí. Eh, hacemos mucho hincapié sobre todo en lo que es la historia Estaba pensando eh, A ver, se habla tanto a veces Por ahí en forma este, Media espasmódica, ¿no? Frente a, a, a ciertas cosas, ¿no? Parecería que hoy este, A los pibes no los podemos mover de la compu No los podemos sacar de la pantalla Sin embargo aparece una historia Aparece la apuesta teatral O por ahí, qué sé yo este, No sé eh, Un libro, Harry Potter Y vos decís, ah, ¿quién es el pibe que se va a comer? Este, 500, 600 o 700 páginas ¿O quién es el pibe al que vamos a arrastrar desde la compu Y llevarlo al teatro? Sin embargo, cada vez que aparece cualquier obra Cualquier propuesta teatral Ahí los tenés descubriendo un montón de cosas que no están en la compu Sí, sí la verdad es que hoy en día es muy difícil Porque la tecnología ha avanzado mucho Y hay muchas cosas que les, entre... les entretienen a los chicos Eh, como son no sé jueguitos de play aparte que mm. ellos se aburren y cambian de canal cambian el jueguito es como que tienen eso mucho más a mano entonces decís ¿cómo hago para que un chico esté sentado 50 minutos? Eh, por eso lo que buscamos nosotros es más que nada a, eh, engancharlos con la historia uh -huh. y bueno el hecho de ver a personajes en vivo sí, claro. el sueño siempre de... se regresa a las fuentes por sí? más que los pibes estén enganchados desde el punto de vista tecnológico, con una vida virtual, cuando llega la de carne y hueso es ineludible. Y cuando sí. llegan los actores, ahí aparece la cosa mágica. ¿no? Que para los pibes es, me parece un encuentro con... Para algunos es un mundo casi iniciático, ¿no? no muchos de ellos no saben que querrán ser actores o querrán ser libretistas sí. o querrán ser lo que sea a partir de... Me senté por primera vez un día... Eh, de julio del año 2013, a ver la, la Bella Durmiente y el Príncipe No tan Valiente. Sí, puede ser. Es lo que, lo que generalmente sucede. Eh, vamos a cumplir con las noticias y después seguimos charlando con Lucía Machado, protagonista de esta apuesta que une en el título nada más eh, a dos clásicos, pero en realidad se trata de una nueva versión de La Bella Durmiente. Y 50 en 750. Argentina Avanza. Derecho a la información. Hora 0.50 minutos. Humedad 79%. Temperatura 13 grados, 2 décimas. La presidenta aseguró que para gobernar un país como Argentina hay que estar con las antenas bien paradas. Cristina Fernández se manifestó de esa manera al inaugurar obras en el Hospital Churruca y también luego de mantener una videoconferencia con el gobernador de Río Negro, Alberto Beretinek. En ese contacto puso en marcha un nuevo tramo de la ruta número 23 un gobierno y un modelo y un proyecto que tiene esta articulación de ideas, esta articulación de trabajo, de gestión y de gestión los 365 días del año no saben lo que es gestionar un país como la República Argentina 365 días del año con las antenas paradas, si no hubiera estado atenta a todo posiblemente no estaría sentada acá o parada hablando acá frente al micrófono hay que estar atento, atentos y vigilantes, gobierno como decía general. En la Unión Industrial quieren que el vicepresidente de la entidad dé un paso al costado. El titular de la Central Fabril opinó que José Ignacio de Mendiguren debería haber renunciado o pedido licencia luego de presentar su candidatura a las PASO. Su acuerdo fue con el Frente Renovador del Intendente de Tigre en la Provincia de Buenos Aires. Héctor Méndez admitió que el alejamiento de su antecesor fue discutido, aunque dio a entender que la posibilidad de tomar una decisión concreta llegue recién en caso de que sea elegido. Thank <laughs> you pelota. Brania confirmó que solo se quedaría para jugar en Quilmes. El Chapu confirmó su salida de Estudiantes. Se agregó que va a esperar 10 días para confirmar cómo seguirá con su carrera. Sin embargo, deslizó su intención de regresar al cervecero, afirmando que le dio su palabra al presidente Aníbal Fernández de que en nuestro país solo jugaría en ese club. Brania estuvo 8 años en estudiantes. Salió campeón 3 veces, pero aseguró que necesitaba un cambio. Por otro lado, Walter Arbit, habría acordado su llegada al pincha Aro Mauricio Berto le dijo adiós al básquet el cordobés confirmó que no jugará más y ya se lo comunicó a los dirigentes de Atenas donde se desempeñó durante la temporada pasada su futuro estaría ligado a la NBA debido a que podría incorporarse el staff técnico de los San Antonio Spurs donde milita Emanuel Ginóbili Humedad 79%, temperatura 13 grados dos décimas. Jorgelina Roca. 750 Avanzanza. Derecho a la información. Hasta las 4, prohibido amanecer. En la M750. Esta madrugada, a la salida de cada info, estamos con versiones de la masa. Así que arrancamos con el papá de la criatura, con Silvio Rodríguez.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 Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amacijo hecho de cuerdas y tendores, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecitas montadas para qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cante, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de locazo. Jubilo hervido contra puilente huella. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cante. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera? Si no creyera en el desiego Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida, Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde A hermano de la vida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 Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin met resplandores. Que luces citas montadas parecer, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la más sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Cuba nueva. Qué cosa fuera la masa sin candera. Un eternizador de dioses de locazo. Cubilhue hervido contra puilente escuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin candera. De qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Nos afuera la masa sin cantera Campana de largada Prohibido amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 en AM750 El próximo 14 de julio en Espacio Polonia, allí en Fitzroy 1477, muy cerquita de Fitzroy y Córdoba, en el corazón de Palermo, se va a estrenar La Bella Durmiente y un príncipe no tan valiente. Lucía Machado será la protagonista de esta apuesta y estábamos, como siempre te decimos, ...tratando de saber quién es debajo del escenario... ...para poder entender lo que pasa arriba... ...esto es lo que siempre planteamos... ...cuando cualquier artista llega... ...hasta esta mesa... ...quien nos está escuchando seguramente... ...va a entender a través de, de, de tu historia... ...muchas cosas que después... ...aparecen arriba... ...yo te preguntaba fuera del micrófono... ...cómo llegás al teatro... ...si hay una carga que tiene que ver con una herencia familiar... ...o si directamente sos vos... ...la que abre la puerta por primera vez y se larga a partir de terminar la secundaria, de decir, bueno, quiero ser actriz. ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia arranca desde chiquita. En realidad, ya en primer grado, no sé cómo están siete años, uh -huh. había teatro en el colegio, y yo quería empezar, quería empezar, y ahí, me, cuando lo descubrí, me, me volví loca. Me encantó, uh -huh. y ahí empecé todos los años a teatro en el colegio, y ya cuando más crecidita, que me di cuenta de que Quería que hacer ahí, eso, definitivamente. Eh, empecé a averiguar para estudiar ¿no? uh -huh. afuera. Eh, empecé a hacer comida musical, teatro, todo afuera del colegio. Y una vez que terminé el colegio, sí, eh, entré en Maquetas Compañía de Teatro, que está en PH Palermo, en un espacio de arte del que ahora formo parte. Y ahí nos dedicamos todo el día a hacer arte y teatro, música, todo. Así que estoy como en un momento de plena felicidad, sí, sí, sí. haciendo todo el tiempo cosas artísticas. Uh -huh. Recién estábamos hablando de cómo a uno nos, este, nos preocupa el hecho de que se sentencie, que ya no podés sacar a, a, a ningún pibe de la pantalla de la compu, y vos me estás hablando de un espacio de arte, vos me estás hablando de armar teatro para chicos, seguramente de llenar una platea con un montón de caritas que a través de una historia como esta, que no es más que un clásico remozado, pero un clásico al fin, ya visto una, dos, tres, cien mil veces, sigue despertando en, en esa platea que parece ya capturada por, por, este, por la red, por la web o por lo que sea, este, sigue despertando lo mismo. Sí, ¿no? sí, es increíble. Los ojos abiertos, enormes, la imaginación. Y... Sí, sí, como, como hablábamos, el, el niño es el mejor público, va a meterse en la historia, a creerse completamente todo, eh, es, es muy lindo. Y aparte, bueno, esto, la historia en sí tiene ya una historia fuerte eh, que abarca una historia de amor, de aventura, peligro, maldad. Eh, y encima, para los más chiquitos, eh, tiene colores, coreografías, hay un elenco de danza que es hermoso, que hace coreografías muy lindas. ¿Cuánta gente arriba del escenario? Diez personas somos. Mm. Sí, entre actores y bailarinas. Y la música, entonces, jugando un rol también sí, muy importante. importante. Sí, sí. Eh, entonces eso, pues, te los atrapa de alguna forma, los atrapa seguro. Y bueno, más que nada porque es un clásico también. Sí, sí, sí. No, no, pero eh, esa, esa sentencia de muerte que parece tan, tan particular en nosotros, ¿no? Estamos hablando en un medio al que le sentenciaron sus, sus pocos días de vida allá mm. por <ríe> 1900. 50 y monedas con la explosión de la televisión Y acá estamos todavía Y con cada vez más radios Y, y ahora apareciendo las radios a través de la web Digo, no se, no se pierde la magia de hablar al micrófono De que el otro lado haya gente que esté formando parte de esta historia Desde su rol, desde su lugar Y lo mismo sucede con, con el teatro Con cualquiera de esas manifestaciones A las que algún día alguien dijo Ah, bueno, ahora con el cine... ¿Quién va a ir al teatro? ¿Ahora? ¿Con la tele? ¿Quién va? Sin embargo, el teatro sigue siendo algo así como el lugar para sí. ver a, a, al actor, ¿no? Y es que la magia de tener al personaje enfrente, al lado, poder después sacarte una foto, es como algo que no te da la tele. Yo creo que interactuás aunque no digas absolutamente nada. Estás ahí con tus emociones, aunque vos no, no participes de lo que está pasando arriba del escenario, interactuás. Sí. Estás ahí, sos parte de esa historia. Bueno, en esta apuesta en especial eh, apuntamos a que, a que los chicos sí, eh, estén presentes, que, eh, no sé, aporten cosas, contesten. Eh, nos gusta la idea de que el chico se, se sienta dentro de la obra también, uh -huh. se sienta aparte, porque sin sí, los chicos no se puede hacer la obra. Trabajada con un lenguaje cotidiano, con un lenguaje... Sí, sí, con un lenguaje cotidiano, claro. Eh, pero sí, en un principio se probó eh, hacerla como, pues tú, sí, no, entra, no, y no, no la no, no, <risa> no, no optamos no. por ir por lo cotidiano, es de plástico no sirve, el otro es de, es de carne y hueso sí, y, hay que saber trabajarlo yo también eh, me sentí un poco más identificada con el lenguaje más coloquial, sí, sí, sí, sí es transformar a, a esa princesa en una princesa de Palermo y, <risa> y nada, y que hable como tiene que hablar y como hablan los pibes que te están Que te están escuchando, por supuesto El próximo entonces, 14 de julio Con Lucía Machado, con mucha gente en el escenario Con mucha música Con un príncipe no tan valiente Habla un poco del príncipe Bueno, el príncipe eh, tiene, tiene ganas de ser valiente sí, ¿no? ¿Pero eh, qué pasa? Pero no, su torpeza se lo impide Ajá, Su torpeza <risa> Su torpeza se lo impide, sí, sí eh, No se da cuenta de las cosas Tiene que pedir ayuda, se cae Eh, es un príncipe muy, muy simpático. Está bien, y juega con el hecho de, a ver, el estereotipo no permite que el tipo no sea valiente. Todo príncipe tiene que ser un... Claro, un sí, juega valiente. con la contradicción de que es un príncipe que está plantado y es muy Pero torpe. Cuando llega el y está, momento, que claro. El pobre tipo, no. Claro. Era sí, como el viejo y legendario León Melquiade de los dibujitos animados, de cuando yo era chico, que era el, el león este, que tenía miedo, que claro. era imposible era imposible que el rey de la selva tuviera miedo bueno entonces sobre esa base construís el claro y, miedo. y la bella es la que mantiene digamos el eh, el esquema del clásico sí mira tenés eh varios personajes tenemos a Aurora que es la bella durmiente sí. eh, después está Primavera que es una adaptación que hicimos de las tres hadas en una sola ajá eh, después está el Príncipe Maléfica, la reina y las bailarinas Eh, o sea, tenés de todo Pero digo, se mantiene la Bella Durmiente El Príncipe, esta primavera Que abarca que las tres hadas eh, O sea, hay cosas de la obra que se mantienen todos los viejos ingredientes lo, y además claro, nuevos Claro, es una adaptación contemporánea Pero respetando la, la historia totalmente, totalmente Contada de una forma O sea, lo que buscamos es poder contar eh, Una historia con temáticas de adultos uh -huh. O de todo el mundo en realidad Como sí, son sí, historias sí. de amor Eh, ...contadas para chicos. Sí, sí, porque aparecen en todas esas... ...todas las temáticas que no tienen edad... ...el amor, el dolor, la traición... ...el, el heroísmo... ...bueno, lo que hablábamos recién... ...también de algunos esquemas que se van repitiendo en el tiempo... ...a través de los clásicos de Disney... ...donde los tipos tienen una matriz... ...de la meseta de felicidad... ...con la que se arranca... Mm. ...después... ...el descenso a... a, a, a ...qué sé yo, a la tragedia más profunda para después despegar en los últimos diez minutos y que todo el mundo se vaya con la felicidad sí. pintada en la... En bueno, la lo que tiene La Bella Durmiente, que es eh, algo bastante diferente a los demás cuentos, es mm -hmm. que ya empieza sí, con, claro. el, con la maldición de Maléfica. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, ya sí, sabés claro. que va a ser algo terrible. Sí. Eh, o sea, falta todavía el principio de felicidad. Esta, sí. Digo, ya de una va Maléfica y le hace el hechizo... Sí bueno, la receta ahí es inalterable, el bien el bien contra el mal o como quieras llamarle, pero ahí están blanco y negro siempre para que este, por supuesto, sirva también casi como qué sé yo, como pequeños parámetros de vida para los para los pibes, porque es obvio, ¿no? Este, de qué lado juegan a partir de que comienza la obra. Sí, hay que ver de qué la juegan, hay gente que se engancha con Maléfica, eh, de verdad tenés eh, chicos que se van a enganchar con Maléfica, chicos que se van a enganchar con cada personaje, tiene como algo atrapante que, sí, sí, que claro. puede poner a, su, a los chicos a su favor. Esto arranca el 14 de julio, estará sí. durante todas las vacaciones de invierno. Esto arranca exactamente el domingo 14 de julio, vamos a estar de domingos a jueves a las 16 horas en Espacio Polonia, en Fitzroy 1477, Durante las dos semanas de vacaciones de invierno O sea, del 14 de julio al 25 de julio Vamos a estar Muy cerquita de Córdoba, Firroy y Córdoba Un lugar, un barrio que se ha convertido Increíblemente, si uno Recuerda lo que era hace 20 o 25 años El lugar en un, en, un, este, en un espacio Donde se han multiplicado este, Todo tipo de productoras de televisión Espacios teatrales chiquitos Bueno, mi espacio de arte está es ubicado ahí Es espectacular lo que ha pasado en ese lugar este, Donde solamente hace 20 o 25 años existía Cablevisión y Canal 2, sí. en Honduras y Fitzroy, muy cerquita. Sí, sí, fue creciendo un montón y cada sangre. vez que pasás por lugares no, hay un bar nuevo, un Bueno, el, nuevo, el tema de bares creciendo. y restaurantes, y bueno, eso ya es increíble la multiplicación. Pero en sí. cuanto al espacio cultural, hay una, hay una movida que tiene que ver también con esta locura de Buenos Aires que va desde el Colón hasta el más under de los under, pero proponiendo de todo. Sí, sí. Y multiplicando de una manera increíble... A, a la gente talentosa ¿no? Es increíble la, la, la movida que se da A veces en silencio No digo en secreto Pero sí sin estar tan mediatizada Casi en silencio En esta ciudad que tiene una oferta cultural Impresionante Bueno, nada muchísima suerte para el 14 Y bueno, a seguir gracias. durante todas las vacaciones de invierno gracias, eh, Seguimos en contacto Nos van contando Por dónde anda la obra después de vacaciones de Mirá, invierno Nos pueden buscar en Facebook Eh, que so, Estamos como Bella Durmiente sí. Y también estamos en Alternativa Teatral Como La Bella Durmiente y El Príncipe No Tan Valiente Ahí pueden encontrar toda la ficha técnica ¿no? Claro que no pude hablar de nadie Pero para que no se sientan mal Como para mal. llegar con alguna data de, de lo que va a pasar arriba del escenario sí, sí, ahí en la alternativa pueden ver todo Los actores, el director, está todo ahí Nos buscan y encuentran todo Lucía, gracias por venir y mucha suerte Muchas gracias a vos por la invitación Lucía Machado, La Noche Más Larga del Dial Ahí estás escuchando los cuatro vientos. Ya sabés, esperamos tu llamado, tu comunicación vía Facebook. Si querés, entradas para sábado y domingo a las 16 en el Picadero. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Los de la Argentina diagramó una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lleva la firma de centenares y centenares de periodistas de la República Argentina en virtud del próximo fallo de la Corte sobre ley de medios. La carta dice lo siguiente... Ante el inminente fallo sobre la constitucionalidad de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, los abajo firmantes, periodistas, docentes, artistas, trabajadores judiciales, militantes por los derechos humanos, estudiantes, hombres de la publicidad, trabajadores de prensa, profesionales de distintas áreas y ciudadanos y ciudadanas comprometidos Con la democratización de la comunicación en nuestro país, hacemos un llamado público a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que finalmente, después de haber esperado casi cuatro años de trámite sinuoso en distintas instancias judiciales, esta norma, debatida en foros a lo largo y ancho del país y votada por amplias mayorías en el Congreso, sea de aplicabilidad plena en cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos a los que la Argentina suscribe con rango constitucional. Reclamamos, a su vez, que el máximo tribunal que ustedes integran salde de manera favorable en respeto a la voluntad popular ciudadana libremente expresada en las urnas la disputa entre el poder democrático y los grupos económicos privilegiados que hasta el presente han perjudicado su cumplimiento efectivo, creando un peligroso doble estándar ...que desafía la igualdad ante la ley... ...que nuestra Constitución consagra... ...como valor fundamental. Sobre el final... ...comunicadores de la Argentina señala... ...estamos comprometidos con la libertad... ...de expresión en todas sus formas... ...como ciudadanos y ciudadanas... ...que sufrimos las consecuencias... ...de una corte adicta al poder político... ...en los 90... ...que avaló el desguace del patrimonio público... ...y la pérdida de derechos... ...de todos y todas... ...reafirmamos que es nuestro anhelo... ...ser regidos por una corte... ...que sea efectivamente independiente... ...también, también... ...de los poderes fácticos... ...y que no ceda a intereses... ...que quieran ver convertido... A ...nuestra instancia mayor... ...en asuntos legales en bufete de abogados... ...de las corporaciones de carácter monopólico... ...a 30 años... ...de la recuperación del Estado de Derecho... ...que dejó atrás la larga noche... ...del genocidio que el terrorismo de Estado, que estos mismos grupos concentrados avalaron como vergonzoso brazo propagandístico, entendemos que estamos ante una encrucijada política e histórica que ustedes sabrán resolver para bien de las instituciones de la República, en nombre de las leyes que a todos deben regirnos de manera equivalente. Firmado, Comunicadores de la Argentina. En esta madrugada de música latinoamericana ya llega Patricia Sapia. Porque una vez me quisiste, ya no te puedo olvidar. Yo hay que te quiero mirar Ando ciego y vivo triste Yo hay que te quiero mirar Ando ciego y vivo triste te de seguir amando esa es la ley del amor aunque crezca mi dolor porque siempre estoy pensando aunque aliando la sombra de Versión de Patricia Piojo Zapia con Raúl Carnota dándole una mano en el arranque. Raúl Carnota, el padre de la criatura, del autor de Coplas del Rencoroso. Desde el territorio liberado olmedístico de Buenos Aires. Escúcheme, Álvarez. ¿Usted dónde pasa la fiesta de primera? En la primera, la comisaría primera. AM750. Más voz. Un amigo solitario, ¿verdad? ¡No, no! Más aire Para muchos, este hombre que murió un día como hoy, pero del año 1982 Está en el podio No baja del podio, ¿eh? Está entre los tres más grandes de la historia del tango Realmente, este tipo fue un cantor que cuidó en base y contenido a lo largo de toda su carrera. Pero fundamentalmente a lo largo de un lapso glorioso que fue del 39 al 55. O sea, el lapso que va desde su ingreso a la orquesta de Caló hasta su salida de la formación de Aníbal Troino. Si ya lo escuchaste, si estos sonidos van a mover... Tus recuerdos, bueno, bien, vale la pena volver a, a toparse otra vez con la voz de Raúl Verón. Y si no lo tenías, agendalo y, y búscalo, escuchalo y, y descubrílo. Murió un día como hoy, pero de 1982, Raúl Verón. Tasoberando se hace las sombras y rincón evocando grisella amaneciera razón por la que esta noche te la cuelgo me obligan a evocarla mi también bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu mirada esa en el violín el rumor de aquella que una vez de pronto se movía, algo será su voz, tal vez su voz no puede ser, su voz se ha apagó, vendrá ser no mi propio dolor, será el rumor de aquella que una vez de se durmió, tal, vez rató, tal vez su voz no puede ser su voz no se apagó que ser mi pobre Raúl Verón ingresó a la orquesta de Miguel Caló en el año 39. Después fue cantante de la de Lucio de Mare y de la de Franchini Pontiar. Terminó su relación con Troilo en el año 55. Esa fue la cuarta gran estación de esa carrera de 15 o 16 años en el que estuvo ahí arriba. Después... No fue el mismo en su carrera solista, volvió otra vez a, a la orquesta de Caló, pero ese lapso del 39 al 55 es estar hablando de un verdadero número uno allí, en la década de oro, cuando estaba sembrado el escenario de números uno. En este horrible vivir donde agoniza mi suerte Cuando me gusta sonar, cuando lo no salgo a bailar Siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón La abandoné no sabía de que él estaba queriendo. Y de repente, hasta fue, te he mi fe, que va muriendo, muriendo, la abandoné, y no sabía que el corazón me cambiaba y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a su amor? La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar ¿A dónde iré, mi amor? Escuchábamos a Raúl Verón, primero haciendo Tal vez será su voz de Mansi y de Mare Con la orquesta de Lucio de Mare Y después la abandoné y no sabía De José Canet con la orquesta de Miguel Caló si ya lo tenías por supuesto volver a a escucharlo siempre es un deleite y si no agendalo y descubrilo murió un día como hoy pero del año 82 se llamaba Raúl Verón Abriendo Libros Fyodor Dostoyevsky Crimen y Castigo 1866 una tarde extremadamente calurosa de principios de julio un joven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 Fue un grupo que irrumpió a principios de los 80. Y después no supimos nada más de, de esa formación. Hasta que ahora, 25 años después, volvió a juntarse de los pueblos. de la mano de de su enorme gestor, de Javier Sendner. A quien seguramente, ¿eh? seguramente tenés de. Tanta, tanta, tanta historia musical Javier fue uno de los supai entre el 71 y el 74 Tuvo a su cargo el coro estable del Teatro Colón eh, Armó gran parte de toda la parte coral De lo que me costó el amor de Laura Aquel trabajo de, de Alejandro Dolina Bueno, realmente es una historia riquísima Y siempre emparentada con esa canción comprometida que documenta el tiempo que le toca vivir pero de la mano de una estética singular ha sido en esto de armar grupos corales un tipo eh, esencial ¿no? a la hora de estar recordando a todos los grupos corales que han pasado por el canto popular todo lo que ha tenido el sello de, de Javier realmente ha quedado en la historia A ver, vamos a la formación titular de De, de los Pueblos 25 años después. Javier Settner, Pablo Dalto, Lucas Wenkart, Irene Barth y Gabriel Laje. Sacaron un CD después de 25 años y bien vale la pena volver a escucharlos. En este set, dos temas recreando a León Gieco. Arrancamos con la versión de Desde los Pueblos de 5 Siglos Igual. Cómo están celebras vos Estienen las Revoluciones y aunque y muchos, muchos nuevos no son nunca Gran trabajo de, de Javier para armonizar las cuatro voces masculinas con la, con la de Irene Barth, esta soprano que permanentemente parece que sobrevuela por encima de, de la interpretación de, de las voces masculinas. Realmente un gran trabajo de esta nueva versión de De los Pueblos 25 años después. Una más haciendo a León, el ángel de la bicicleta. Cambiamos ojos por el cielo, sus palabras tan dulces están claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo. Pusimos a las y ahora vemos una bicicleta a la lagueja por las esquinas del barrio por el pones levanos y carceses pach en la sala En su primera etapa solamente dos discos pudo editar de Los Pueblos. Dos discos que estaban perdidos, los originales no aparecían. En esa mixtura que se va dando cuando las compañías discográficas cambian de dueño, tampoco aparecen los originales. Bueno, finalmente, y esto es una gran noticia, eh, pudieron ser masterizados, convertidos en formato CD... Así que con todo ese material, con lo viejo, con lo nuevo, estamos armando una noche con Javier Sedner aquí sentadito y contándonos la historia de, de este grupo. Realmente, que hayan vuelto es una gran, gran, gran noticia. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer en la noche más larga del dial. Huancara, Cueca del Apocalipsis. Juan Cara, cueca del apocalipsis. Estadísticas. Fútbol 750. Mundial. Más goles en mundiales. Gerd Müller con 14 goles en la selección de Alemania Federal. Números de la número 5 en 750. El pronóstico del tiempo está indicando una máxima de 17 para hoy, pero el dato que hay que tener muy en cuenta son las lluvias a partir de primera hora de la tarde hasta la noche. El extendido no habla de paraguas en Capital y Gran Buenos Aires entre sábado, domingo y lunes. La máxima para el sábado, 17 grados, el domingo 14 y el lunes 15. Faltan 10 para las 2. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora una 50 minutos. Humedad 77%. Temperatura 12 grados 8 décimas. La presidenta recibió al vice de Bolivia. Cristina Fernández mantuvo una audiencia en la Casa Rosada con Álvaro García Linera, que visitó Argentina para recibir una distinción académica de la Universidad de La Plata. El encuentro también contó con la presencia de parte del Gabinete Nacional. La madre de Marita Verón volvió a mostrar su respaldo a la reforma judicial. Susana Trimarco reiteró su apoyo a la intención del gobierno nacional que fue rectificada por el Congreso por considerar que responde a un pedido que ella misma le hizo a la presidenta. Además, señaló que dentro del poder judicial hay una mafia que es vergonzosa. Cuando a uno le pasa lo que a mí me pasó y a tantas madres y tantos casos y vemos cómo la justicia falla, cómo hay que cambiar muchas cosas dentro de la justicia, por eso yo apoyo a este proyecto de la presidenta porque, bueno, se lo pedí yo, ¿no? Cuando fue este fallo vergonzoso de estos jueces de acá de Tucumán, acá en Tucumán, dentro del Poder Justicia, Hay una mafia enquistada Vergonzosa ¿no? Que yo le dije señora presidenta Por favor haga algo que Hay que cambiar y sacar a esa gente No puede ser que esa gente estén como reyes Metidos años y años Y que nadie los toca que Como si fueran No son personas como nosotros Que hacen lo que hacen con las causas De nuestros hijos Que nos matan, nos desaparecen Y no hacen nada De afuera El Senado de Estados Unidos dio media sanción a la reforma migratoria. El Pleno de la Cámara de Alta aprobó el proyecto que busca otorgarle un camino a la ciudadanía a las cerca de 11 millones de personas que viven indocumentadas en ese país. La iniciativa, elaborada por demócratas y republicanos, apoyada por la Casa Blanca, pasará a disputados para su debate y luego posterior armonización con la versión que recibe el visto bueno en la última tarde. Pilota. El técnico de la selección afirmó que todavía hay cosas para mejorar. Alejandro Sabel analizó de esa manera funcionamiento del equipo, del que reconoció que tienen virtudes y también deficiencias. Sin embargo, señaló que los errores que cometen los suyos tienen que ser estudiados por los entrenadores de los demás países. Hablar de las potencialidades y de las deficiencias que tenemos es un problema que, por un lado, lo tenemos que resolver nosotros y, por otro lado, si bien los demás entrenadores, los demás países, lo pensarán y lo analizarán, es un trabajo que me parece que lo tienen que hacer ellos y nosotros no tenemos por qué facilitárselo. Tranquila no estoy nunca, porque no puedo estar tranquilo. Primero porque siempre hay cosas para mejorar. Y segundo por mi naturaleza humana, de que pienso de que hay cosas para corregir. Tenemos que mejorar hasta el último día. Temperatura 12 grados 8 décimas. Jorgelina Roca. 7.50 avanza Derecho a la información Ven aquí, aquí yo invito a todo amigo de Al-Ghazim Mi hermano, mi familia Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos O participar en Quiñela Plus y que salgan los ocho números que elegiste Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana ¿Conoces Quiñila Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiñela Nocturna, podés ganar 80.0 pesos por solo 4 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu Agencia de Lotería de la Provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiñela de la Provincia de lunes a sábado. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800 444 4440 Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Esta madrugada, a la salida de cada info, estamos con versiones de la masa de Silvio Rodríguez. En este caso, la que cantó en los 80, fines de los 80. Una peruana que reside en México y que es una de las voces latinoamericanas más importantes del último cuarto de siglo. Tania Libertad. todo en corazón que cosa fuera que cosa fuera la más asincante pero Massa, versión de Tania Libertad. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Con el déjà vu de esta noche vamos a volver a escuchar a Soles y Lunas estas cinco voces femeninas de uno de los dos grupos corales que realmente están haciendo un folclore muy particular desde Santiago del Estero. El otro es las mulieris. Le están metiendo la impronta coral que transforma a esos arreglos vocales casi en un instrumento más de, de la banda. Soles y lunas estuvieron aquí en Prohibido Amanecer. Так que tu atar que cantar mi camino hermanos del campo cauil le Soy criollo campesino yo canto lo de mi tierra venga a cantar conmigo ...y en la cuento y canto... ...quiero decirles en dicho a que lo no abandonaron tanto... ...yo canto pa' mis hermanos, yo canto al amor el ...esta humilde chacarera que humildemente les canto... ...Soles y Lunas ha empezado como un proyecto, digamos... Eh, ...mancomunado de 10 mujeres en un escenario, en un festival donde estábamos cada una trabajando de manera, de manera individual, como solistas, y esta convocatoria de la subsecretaría reúne a 10 cantantes del Forteo de Santiago, y en ese encuentro, en los ensayos previos, eh, bueno, surge esta, digamos, se renueva una amistad que ya existía, porque ya nos conocíamos de, de, de, de siempre, y después, a partir de ese encuentro, eh, decidimos... Mmm, Perpetuar nuestra relación, eh, empezamos a entablar algunos proyectos de, de canciones a través de la mujer, hacemos algunos espectáculos en ese momento denominado Noche de Lunas, y, y el proyecto ha tenido un éxito que nosotros realmente no nos esperábamos, ¿no? Uh -huh. y, y desde entonces la, la, la convocatoria ha sido permanente, y de esas 10 mujeres permanecemos 5, que comenzamos como una congregación de mujeres y en este momento ya definido como grupo vocal La canción de los antiagueños son las vidas, son las vidalas, la chacarera y la samba, que bien las bailan, que bien las bailan. La chacarera y la zamba, que bien las bailar, que bien las bailan. Qué bien las bailan. Se prenden al bombo, no lo sueltas más, no lo sueltas más, De aro y a hoy cuero se por ahí algún grito, hija jajaja. Y al hoy cuero se por ahí algún grito, hija, jajá. Ja. Baga te cagarela, tienes para bailar. Cuarías pinatas de aloba, yo les aseguro, camas falta. Y un corazón santiagueño, yo les aseguro, jamás falta. Santiagueño, nadie lo llora, nadie lo llora, le canta Nuna Vida, se va la gloria, se va la gloria, le canta Nuna Villa, se va la gloria, se va la gloria, estampa nas mi ni niñas de flor mi ni niñas de flor solo los bombos del bajo parecen llorar con su ton ton, ton. solo los bombos del bajo parecen llorar con su ton ton, ton. Sambara tuacarera, chivitas para bailar, varias pilatas de alokka, yo les asseguro que vas Son santiagueños Yo les aseguro Jamás faltará. Hemos encontrado también En esto de andar De pronto uno Ah, tienes un grupo de mujeres sí. Muchísimos grupos de mujeres uh -huh. Mujeres que eh, Tambores en manos de mujeres Cantarola hay eh, mama que decías claro. Pero muchos que nos vamos encontrando En uh -huh. las redes sociales O, o en... En los, en los escenarios, muchos grupos de mujeres y muy interesantes todos. Uh -huh. Como lo tiene, decís, tiene que ver sí. un poco con la emancipación de la mujer en todo sentido, ¿no es cierto? Eh yo pienso que la mujer ha ido, ha ido surcando su su rol en la sociedad desde bueno, desde, ya sabemos desde cuándo, pero, pero en este momento la mujer se anima a salir un poco del anonimato y, y llegar a los escenarios y y eh desprenderse del de vínculo tan familiar y todo, y en Santiago se ha dado, no solamente a nivel, eh, a nivel eh, nacional, sí, pero en Santiago se ha gestado, en este momento hay muchas eh, eh, propuestas desde las mujeres, ¿no es cierto?, uh -huh. que todavía están, eh, digamos, incipientes, pero, pero como, vos di, como vos decís, sí, hemos notado que... Eh, Emerge un grupo de mujeres y por detrás varias, varias se animan ¿no? Sí, Pero no sé es que si es que solo ver. el animarse la mujer uh -huh. Sino que también el escenario y el público lo recibe y lo acepte sí. Yo soy dentro del grupo más grande Y soy, hace muchos años que me ha animado a los escenarios uh -huh. O sea, no es que en este momento se anima no, más esto viene, mujeres, ¿no? Se, se multiplica, viene, ahora, ¿no? sí, se, modifica, sí. se, se multiplica pero es la contagia, mujer ¿no? se anima de hace mucho sí, sí. pero la cuestión siempre es eh, igualmente nosotros lo seguimos notando vamos a un festival y de pronto hay 20 grupos masculinos y uno femenino mm. Sí, claro. o sea, no es fácil tampoco el camino. Tal vez algunos han ido allanando. En el control, y por eso les voy a de forma Tal vez van allanando algunas. Las grandes que nosotros conocemos, que son nuestros referentes. Uh -huh. eh, y, y de pronto siempre había animándose pequeños grupos o individualidades. Pero calculo que es también el escenario y el oído de la sociedad que empieza a aceptar. Sí, sí, sí. No, pero es es que que son también... varios factores que van confluyendo a darnos más espacio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 Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre y la luz, donde agoniza un aquel guardián y se nos pude el agua y el pan. Yo canto versos del corazón, corazón y los enciendo en una canción. En una canción. visible de la ciudad donde se oculta odio y verdad donde las bocas de un niño griso corren sonambulastras de mí la infortunada noche que un dios arrepentido no olvida yo canto versos de furia y fe pa que me asuste a estar de pie Soy ideal para hacer mi mano alzada y fuerte. Es, es lo nuestro, ¿no? sí. nuestra cultura y, y hacer nuestra música De Santiago del Estero Lo tradicional uh -huh. eh, Y después sí en, en, en el trabajo discográfico Tenemos otros ritmos eh, Nos vamos por el Perú, por Colombia Latinoamérica, por Latinoamérica. Bolivia, Bolivia también Y tenemos dentro del repertorio Otros países dentro de Latinoamérica Que están en el primer disco Este es el segundo, que se llama Cantani, can, cantani, Quichua uh -huh. Porque es otra cosa que tra tratamos de revalorizar Y re destacar el Quichua, nuestra lengua materna Tenemos Chacarera en Quichua eh, Una parte en Quichua, la otra en castellano, la traducción uh -huh. Un tema de Peteco, Carvajal, también Quichua, castellano eh, Dándole un nuevo valor a nuestra lengua materna sí. Por eso el nombre Cantani, que quiere decir canto de uh -huh. guio canto yo, no yo sí, está muy bien. bueno, a, a, a, ahí tenés otra, otro giro de, si querés este, no sé si de lo nuevo porque no es la primera vez que este, se, se arman letras este, en su totalidad que tienen que ver con lenguas madres, pero por ejemplo qué sé yo Tonolec trabajando mucho sí, con con el com, sí, el COM y haciendo sí. este muchísimo este mezcla de castellano y com algunos temas son directamente com sí, pero bueno sí. es es lo importante es el hecho de decir bueno todas las Argentinas juntas este a través sí, de sí, del canto en un en un mismo escenario sí, eh sí. esto sí que Buenos Aires eh, en ese sentido quienes esperan el folclore con los brazos abiertos lo reciben de otra manera eh tiene Eh, otro, otro valor, uno dice, bueno, bueno, me quiero meter en cada una de esas palabras que no conozco sí. Quiero saber, quiero, quiero entender la etimología, de dónde viene y Creo que a surge. nosotros nos ha pasado lo mismo, ¿no? la elección del nombre de este disco uh -huh. Porque queríamos darle algo que sea musical Algo que nos representara y que tuviese ese nexo con la tierra, con la sí. Pachamama sí. Y bueno, hemos... Andado mirando, hablando, escribiendo Tachando Y hasta que, bueno, apareció el Cantane Que tiene que ver con una chacarera que está en el disco eh, Que pertenece a Don Ciclo a Don Palabestino, Ciclo Palabestino. este bloque, a soles y luna hacer causani para cantar de Sisto para Palavecino Zambita de Allá, de Julio Argentino Jerez, Canto Versos de Jorge Fandermole y de Peteco Rumicani Cada 7.50 pasa algo Algo pasa en 7.50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 Vía Facebook, Alba Noemí Pérez Sainz sobre la nota con Eugenia Levín. Eh, nota que presentó de alguna manera el regreso a Buenos Aires de La Marca en el Orillo, la obra que recrea la vida de Victoria Montenegro. Nos dice, conmovedora la historia de Victoria. Su apropiador la elige sin reconocer que al pensar que era de buena madera, estaba reivindicando la lucha de sus padres. La costa uruguaya le devolvió a su papá y son físicamente muy parecidos. Rescatada para la lucha y principios primarios, hoy candidata comprometida en un proyecto. Admirable lo procesado y superado. La queremos, dice Alba. Mensajes que también van llegando al 53546655. Buenas noches, la verdad que me encantaría, sería muy feliz de poder ir el domingo a escuchar Los Cuatro Vientos. No sé eh, si es posible. Eh, mi nombre es Liliana Barrio y mi documento termina en 122. Muchas gracias de cualquier manera y buenas noches. Hoy te sumamos a vos, Liliana, y vía Facebook a Eugenia de Rotzi. Son los dos que se suman a, a la lista que fuimos armando en los últimos dos programas para que nuestra gente vaya al picadero sábado y domingo a la hora 16, con este nuevo espectáculo de cuatro vientos, este sonido tan ecléctico que recorre todos los, los ritmos y que tiene que ver con un eje eh, muy particular que es el puente participativo entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo del escenario, y además el valor agregado de ver al nuevo picadero que fue reabierto el año pasado después de una muy buena remodelación. Ese histórico teatro que tanto tuvo que ver con esa resistencia que fue teatro abierto en el arranque de la década del 80. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo andás? Y mirá, yo acá estoy conmovida con los dos tangos que pasaste. Y bueno, te quería contar de que a mí me introduce en el tango mi papá Porque mi papá, eh, que no bailaba bien, pero le gustaba ir a bailar y bailaba. Íbamos con toda la familia a los dos clubes que teníamos en el barrio de Flores donde vivíamos. Y entonces yo era chica y él me decía, baila señorita. Eso a mí me quedó tan grabado, mi papá me enseñó a soñar a mí con ser señorita cuando era chiquita. De ahí es que tengo el tango metido y esto lo cantaba él, la abandoné y no sabía, después lo cantaba yo. Eh, así que son recuerdos muy queridos para mí. Te mando un beso grande, chao. Un beso en y qué lindo a través de tres minutos y monedas que dura un tango y poder pasarlo por la radio, a través de esa interpretación tan, tan meticulosa de, de Raúl Verón, ser ese puente que, que te lleva. Al pasado y que te encuentra, aunque sea por un ratito, con, con tu viejo. De esto, bueno, de esto se trata, ¿no? De esto se trata. Madrugada de música latinoamericana. Llega Jairo. La llaman la pobrecita, porque esta samba nació en los ranchos.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 Cuando la noche viene llegando Por entre los surcos se ven de lejos Los tucutucu -tucu de los cigarros Por entre los surcos se ven de lejos Los tucutucu -tucu de los cigarros Salsita todo el camino ay, de mis pagos. En la pobrecita anda el surco cantan sus penas los tucumanos la, la, la, la, la. Ay, ay, cantan sus penas los tucumanos Mm-hmm. Sarustien el paisano con las silachitas de una esperanza forman sus sueños los tukumanos con las de una esperanza forman sus sueños los tukumanos con la triste pena no son sencillas del mal pago en mi noche larga prenden sus fuegos los toco tu cul en mi noche larga prenden sus fuegos los toco tu cul de engaño solcito del camino Lunita de mis pagos, en la pobrecita samba del sur, cantan sus penas los tucumanos, ay, la, la, la, la, ay, ay. cantan sus penas los tucumanos. Jairo. La pobrecita. ¿Alguna vez creíste auscultar sin latidos? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y, y se puede mejorar conmigo. Muy bien esta vez, muy bien. Aníbal Troilo, 750. Memoria Liberada. Un día como hoy, pero de 1966 un golpe militar terminaba con el gobierno de un hombre que se fue envuelto en el cariño de 50, 60 o 70 radicales que lo acompañaron esa mañana, bajó las escalinatas de La Rosada, cruzó a Paseo Colón, tomó un taxi y se fue a la casa de su hermano Martínez. Así terminaba de alguna manera la historia política de don Arturo Humberto Ilia Funes hizo memoria y te lo cuenta 1966 a principios de junio el semanario confirmado publicó en los medios informativos circulan ya fechas y gabinetes Los tres comandantes asumen el gobierno. Se nombra un gabinete de transición que podría estar integrado por Eduardo Señoranz, en el Ministerio del Interior, José Alfredo Martínez de Oz, en Economía, y Nicanor Costa Méndez, en Relaciones Exteriores. Hablo con un general, un amigo mío, que me dice que me mande el Círculo para decirme que no me retire ese día del Estado Mayor. ¿Luis? César Perlinger. A ah, primera hora de la tarde me cruzo con el general Lanuce, que me dice que me está buscando el general Alzogaray. Cuando lo encuentro, me dice que querría que lo acompañara a la Casa de Gobierno, a la madrugada. Esperé que el ambiente del, del Estado Mayor reflejara esos nervios que pasan siempre que hay un acontecimiento importante en lo porvenir. Creo que la gente estaba empeñada en una aventura y no estaba consciente de la barbaridad que estábamos haciendo yo me resistí en la medida de mis posibilidades entonces al golpe pero luego acaté la decisión de la superioridad partiendo de un grave desconcepto que es respetar la unidad de la fuerza la unidad de la fuerza hay que respetarla para lo positivo nunca hay que respetarla para lo negativo es mucho más importante la unidad de la constitución que la unidad de la fuerza El 27 de mayo se había puesto en marcha el golpe que los militares habían bautizado Revolución Argentina. Un enfrentamiento entre el Teniente General Pistarini y el Secretario de Guerra llevó al oficial del Ejército a movilizar sus tropas y a ocupar las emisoras de radio de Buenos Aires. El 20 de junio de 1965, el homenaje a la bandera, asiste público como jamás había asistido. Se calculan 140, 150 mil personas. Ricardo Ilia. Todo el mundo quería tocarlo a Ilia, todo el mundo quería estar al lado. Secretario General de la Presidencia. Entonces el pueblo inteligente forma cola de cuatro personas, de uno Ilia estaba con las manos puestas en el, el escenario que se había armado le tocaban la mano, una mano a la otra, las dos horas y media no alcanzaron quedó más de la mitad del público y un militar que estaba ahí tuvo una frase que por ahí la digo yo es el pueblo que se despide de la democracia ese mismo día 27 de mayo de 1966 Ilia destituyó a los comandantes en jefe pero ya no había nada que hacer. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las tres armas que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del poder ejecutivo. Cara a cara con los conspiradores, las palabras de Ilia se convirtieron con el paso del tiempo en uno de los máximos legados políticos que dejó para siempre el dirigente radical. Primero, ante el general Alzo Ustedes no tienen nada que ver con el ejército de San Martín y Belgrano. Le han causado mucho mal a la patria y le seguirán causando. El país los condenará por esta usurpación. Entramos a la Casa de Gobierno a las 5 de la mañana, creo que era. Nos recibió el jefe de la Casa Militar y el jefe del Regimiento de Granaderos. un rato después el General Zogaray le ordena a un oficial de la dotación de la Casa de Gobierno que procediera a desalojar el despacho presidencial y yo me acerco y en voz baja le explico que ese oficial no podía incurrir en la deslealtad que significaba expulsar al presidente quien él tenía la obligación de custodiar y como el pez por la boca muere no bien dije eso el General Zogaray me dijo es una orden como para usted proceda a desalojar usted el despacho bueno eh, el doctor Ilía estaba sentado en su despacho yo no sabía si estaba firmando algún papel que sería su renuncia cuando llegamos a su lado el general Sogaray dijo algo así como permiso mm, doctor y el anciano presidente contestó estoy hablando con un ciudadano que es mucho más importante que usted general y siguió con ciudadano a quien le estaba firmando el doctor trató duramente yo no diría el general al sino al grupo de oficiales que entramos nuevamente dijo cosas que no sé si lo habrán pensado o no pero que como creo que son gente con sensibilidad sí. si lo han pensado les tiene que haberlo lido le dijo usted, viene a la amparo de la noche como los bandidos y lamentablemente era cierto ayer cada una de las cosas que definía en su serena indignación eran verdades ustedes que son los alzados no cumplen la constitución y la tenía delante después Ilia quedó mano a mano con Perlinger su conciencia le va a reprochar lo que está haciendo la grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la nación mientras esto ocurría las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado Dirigiéndose a los policías que acompañaban a Perlinger, el presidente sentenció A muchos de ustedes les dará vergüenza cumplir estas órdenes indignas de quien ni siquiera es su jefe Acuérdense, cuando cuenten a sus hijos lo que hicieron, sentirán vergüenza Cuando el general Sogaray vio que esto no andaba, se retiró Ni dispuso el desalojo Dispuso Lo dispuse yo eh, y, y me siento tentado a decir una cosa Porque es Luis César Perlinger Porque es quizás La síntesis de lo que yo Entonces sentía y sigo sí sintiendo Usted me dio esa madrugada Una inolvidable lección de sí mismo El público reconocimiento Que en 1976 Hice de mi error Si bien no puede reparar el daño causado, ya usted, uno de los grandes demócratas de nuestro país, la satisfacción que su último acto de gobierno fue transformar en auténtico demócrata a quien lo estaba expulsando por la fuerza y las armas de su cargo. A las 7 y 40 del 28 de junio de 1966, una brigada de lanzagases se encargó de controlar el retiro de India de la Casa de Gobierno. Lo acompañaban un grupo de militantes, dirigentes y funcionarios radicales. Los ministros que habían sido llamados con urgencia llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron su renuncia. Otro de los oficiales que conspiró contra el gobierno de Ilia fue el coronel Horacio Ballester. Un hombre que siempre creyó en los gobiernos democráticos, pero que en aquel invierno del 66 quedó prendido de las promesas de Honganía. Mire, yo siempre fui defensor del gobierno democrático. En 1955... Eh, yo estaba en, en tercer año de la Escuela Superior de Guerra. Coronel. Estaba por recibir el oficial de Estado Mayor. Horacio bueno, me mandaron a Junta de Calificación a ver qué hacían conmigo. Si me pasaban a retiro, si me daban de baja, si me mataban, porque poco tiempo antes lo habían fusilado a General Valle y a todos los demás. Eh, el 56. Un poco después, digo. Así que ese era el, amb el ambiente que había. Bueno, me, al final me consideró la Junta de Calificación joven y recuperable con Y. Entonces eh, me mandaron a Upayata. Me dejaron recibir el oficial del Estado Mayor y me mandaron a Upayata para que en el... la soledad de la montaña tuviera tiempo para pensar qué poco valía defender un gobierno constitucional. Porque todos los políticos formaban parte de la Junta Consultiva a orden del Almirante Rojas. Todo el mundo apoyándola a la, a la llamada autodenominada Revolución Libertadora. Y los que habíamos osado... Sí, imagínense, alumnos de la Escuela Superior de Guerra que tenían una virome era capitán, no, no sé si había viroma en aquella época eh, era capitán después lo defendí a a Frondizi fui a parar a San Luis, esta vez me fue más cerca porque <ríe> toda sí. mi carrera o le hice en Buenos Aires o le hice en destino de frontera bien bien duro, ¿no? estuve tres años en Río gallegos dos en Unpallata ella ex presidente de la nación junto a un grupo de colaboradores que encabezaba Alconada Aramburú, salió rumbo a la localidad de Martínez, en el norte bonaerense. Allí lo esperaba su hermano. Al día siguiente el expresidente abandonó la casa de gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. A principios de la década del 80 Ballester se puso al frente del Centro de Militares para la Democracia. Un organismo impensado para la Argentina, modelo 66. 66, 66. Después, la única vez que pequé, que pequé bien, peca, pecando bien, fue cuando se produjo la caída de Ilia. Yo era jefe del regimiento 3 de Infantería, pero estaba convencido que Onganía iba a salvar la patria. El gobierno militar brasileño fue el que hizo la industrialización actual de Brasil. Nosotros pensamos que Onganía... Había salvado el ejército porque había que verlo, que lo que era el ejército después de la Libertadora, cuando se pusieron los asuntos de los eh, enfrentamientos de azules y colorados, yo bueno, decía, que estamos perdiendo tiempo con este viejo? Vamos a, a ponerlo en ganía y a ver si por lo menos Brasil no se nos va tanto, están arriba. Bueno, eh, Ilia siempre decía que unos bandoleros lo habían sacado en la noche. Bueno, yo era el jefe de los bandoleros porque las tropas que rodeaban la Casa Rosada eran eh, tres de infantería. A raíz de eso, cuando terminó mi mandato en el 3 de infantería, me, mandaron, eh, me llevaron a trabajar a nivel presidencia de la Nación. Cuando vi todo lo que estaba pasando, bueno, me realicé y me puse totalmente en contra. Pero como me querían tanto por todo el daño que había hecho, no me dieron de baja directamente. Me mandaron de jefe de regimiento a Río Gallego a ver si el frío me enfriaba la, las ideas. Como el frío no me las enfrió, entonces me mandaron al Consejo de Guerra, me pusieron tres meses de prisión, me dieron de baja... Después poco tiempo fue que me, me secuestraron, yo iba a España a entrevistarme con, con Perón en, en Puerta de Hierro y me bajó la Policía Federal de, de, de un avión que, de portugués que ya estaba despachado en esa isla. Cerca de las 11 del miércoles 29 de junio de 1966, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el General Onganía asumió como nuevo presidente de facto. Decía que llegaban para llenar un vacío de poder y que, por lo tanto, no habían derrocado a nadie. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la nación sería asumida por el Teniente General Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios, Nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar vilmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Asensiva. Un día como hoy, pero de 1966, derrocaban a Arturo Ilia. Asumía como Presidente de facto un hombre que soñaba con quedarse 40 años en la Rosada. General Ongaría, de quien supo decir alguna vez Pajarito García Lupo, tenía un duelo muy grande con la inteligencia. Campanadas en la noche, prohibido amanecer. en la noche. Gustavo Campana de 0 a 4, en AM750. A las 3.30 el programa va a quedar en manos de Casiana Torres. Violeta, Violeta Parra Heroica novia de Chile Cruzaste mares sembrando Tu corazón de copihue Cruza el sembrando Tu corazón de copihue Te nombro velar La magia de tus tapices El mundo azul de tu carpa, tu vuelo de alondra triste. El mundo azul de tu carpa, tu vuelo de alondra triste. Canta violeta chilena. Sol de América Latina canta y recibe el beso de mi tierra argentina Canta violeta chilena gracias a la vida Hacia una estrella te fuiste. Aquí tu pueblo te canta, pa ti la muerte no existe. Aquí tu pueblo te canta, pa ti la muerte no existe. Vien en paz tu cueca lí En mi pañuelo yo guardo tu corazón de copime. En mi pañuelo yo guardo tu corazón de cubi Sol de América Latina Canta y recibe el beso de mi guitarra, hoy te entiendo. chilena gracias a la vida novia de Chile, la fueguina Casiana Torres Síganme los buenos 7.50 en Twitter twitter.com Twitter barra AM 7.50 7.50 en Twitter twitter.com barra radio AM 7.50 más aire Uno de los datos que hay que tener muy en cuenta a esta altura del partido tiene que ver con Corach, con el ex ministro del interior del menemismo. Y es un dato muy alentador en función de meter mano judicialmente en el encubrimiento de la voladura de la AMIA. La justicia ordenó investigar a Corach por el caso AMIA. La Sala 1 recomendó al juez Ariel Lijo... Que investigue la existencia de una imputación concreta hacia el exministro del Interior de Carlos Menem por encubrimiento en la causa que investiga la voladura de la mutual judía y por el pago de 400.000 mil dólares al acusado Carlos Techellín. La Cámara Federal Porteña además revocó los sobreseguimientos de secretarios judiciales y policías. Por destrucción de pruebas ¿Quién está metidito en el ojo de esa tormenta? Elfino Palacios Con Luis Salinas llegamos al Info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 Hora 2, 50 minutos, humedad 77%, temperatura 12 grados, 8 décimas. Las ventas en los supermercados crecieron 19% en mayo, así lo informó el INDEC en una cifra que se contrasta con el mismo mes del año pasado. El organismo confirmó además que las ventas, medidas a precios constantes y sin factores estacionales, estuvieron 2,6 por sobre las de abril. Hoy habrá paro del personal no médico del Hospital de Niños. La medida de fuerza será en reclamo de mejoras salariales y laborales y para denunciar la falta de insumos básicos en el funcionamiento del centro asistencial. La huelga, convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado, también alcanza al personal de enfermería, técnicos y administrativos de otros hospitales porteños. El gobierno presentó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. El acto se realizó en el predio de la ex ESMA y estuvo encabezado por Alejandra Gils Carbó. La Procuradora General de la Nación denunció que ciertos sectores están atacando a los fiscales encargados de investigar delitos económicos, violencia institucional y también narcotráfico. Esos mismos ataques todos se están reeditando y no solo alcanzan a estos fiscales, sino aquellos que han sido designados para integrar las unidades especializadas contra la criminalidad económica, la violencia institucional y el narcotráfico. Y el mensaje que nos mandan es claro, quieren paralizar al Ministerio Público, quieren bloquear a los fiscales que fueron designados para proteger a la sociedad de los delitos más graves. Lo único que tengo para decir es que no vamos a acusar recibo de ese mensaje y que vamos a intensificar la política criminal que está dando motivo a sus ataques. Pelota. En Boca entra Cángele y sale Ustari Continúa el éxodo en el equipo de Carlos Bianchi Y el arquero Ustari confirmó que dejará a la Rivera Porque no tiene el lugar que necesita para su carrera Por otro lado, Cángele arregló su vuelta y adelantó que puede jugar como extremo o como segunda punta, mientras que Walter Herbiti ya tendría sellado su pase a estudiantes. Humedad 77%. Temperatura 12 grados 8 décimas. Jorgelina Roca. 7.50 avanzanza. Derecho a la información Esta madrugada a la salida de cada info Estamos con versiones de La Masa Vamos a la de Mercedes A la que grabó en la década del 80 Si no creyera la locura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 Si no Cry en la esperanza, si no creyera en lo que penso, si, no en mi, si no en mi sonido, si no en mi silencio, che cosa fuera, che cosa fuera la masa sin canté? La masi fuecho recuerda tendones un revoltijo de carne con model un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para ser qué cosa fuera corazón qué cosa fue qué cosa fuera la masa sin cantear un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en Copa Nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra fulente cuela, qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera a masa sin cantera. Si no en lo más puro, si no creer en el deseo, si no creer en lo que creo, si no creer en algo puro, si no creer en cada vida, si no creer en lo que rompe,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 En lo que lucha. qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera, un amácico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de montadas parecen, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantele? La masa, Mercedes Sosa Gustavo Campana, de 0 a 4 Prohibido oh, amanecer Mercedes.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 Son las 3 en la ciudad de Buenos Aires 750 Radio AM Qué lindo que es estar en Mar del Plata Pero en invierno, pero en invierno Hasta luego Antes hablábamos de este gran regreso de, de los pueblos ...grabando 25 años después de aquellos dos trabajos discográficos... ...que aparecieron a principios de la década del 80, ya en tiempos democráticos. Javier Sender es el, el alma mater de esta historia... ...un ex-supay, ex-director del coro del corón... ...bueno, una historia riquísima a la hora de preparar coros y, y grupos vocales... La formación titular la completan Pablo Dalto, Lucas Buencaut, Irene Bart y Gabriel Laje. Antes los escuchamos haciendo León, haciendo Cinco Siglos Igual y El Ángel de la Bicicleta. Y ahora dos cortes para recrear a Chico Huarque y a Chabuca, a Chabuca Granda. Arrancamos con Construcción y Dios se lo pague, de Chico Huarque. Amó aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes de solidad Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico sus ojos embotados de cemento y lánivara Sentos ya descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió -so y soñó -so, como si fuese un náufrago danzó y ser río como si oyese música y tropezó en el cielo con su paso alcohólico en el aire flotó como si fuese un pájaro y terminó en el suelo hecho un paquete flácido agonizó en el medio del paseo público oh, murió a contramano entorpeciendo el tránsito Sabes como si fuese el último, besó a su mujer como si fuese única y a cada hijo suyo cual su si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sola. soy en el balcón cuatro paredes para picar ladrillo con ladrillo el mundo y con sus sones los de cemento y trance todo la descansar como si fuese un príncipe comió su pobre arroz como si fuese el máximo Sou como se si fosse máquina, dançou e seria como si se fosse entorpeciendo al público siendo el sábado Primero haciendo a Chico Buarque y ahora... Su incendio se dejó atrás y en el sur, pues, silencio empiezó a flotar y su vaso se diento no se ganó. Primero haciendo al Chico Huarque, construcción, y después a Chabuca Granda, el surco. ¿Alguna vez imaginaste sofocar sin boca? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Julio Cortázar. Evoí, Evoí. Radio AM. Aire 7.50. La voz de Julio Cortázar es un muy buen pretexto para recordar que nos separan exactamente hoy, 28 de junio de 2013, 50 años de la aparición de la primera edición de Rayuela. Casiana Torres, y recitar a las 3.30. y negra eulogía Deja la ropa que trajo el río para lavar Y golpea el agua Donde la luna olvidó su blanco parte al pasar Y negra eulogía Canta de ratos tristes canciones en guaraní. Su voz repite viejas historias sobre mi pueblo que nunca oí. La negra unlogia sabe el secreto de cada piedra de este lugar. el frío tambor de agua negra las manos negra la pena negro el La negra eulogía dice que su abuelo fuera soldado en Venez Rincón y que su padre con aparición altamirano fue que se alzó. Su madre india. me habló del pueblo sus mayores en guaraní para Chile de luna, negra del alma la misma historia contame a mí mientras se inclina sobre el moreno pecho del rio para lavar golpeando fuerte la piel del agua una vez más mientras se inclina sobre el moreno pecho del río para lavar Contame tan melo lloja pero che negra u lloja golpeando fuerte la piel del agua una Ana Torres. Y de Teresa Parodi, La negra Eulogia Alguna vez soñaste ver sin párpados cuando sepas que muerto no pronuncias mi nombre. 750. Porque se detendría la muerte y el reposo. Julio Cortázar. Memoria liberada. Nació un día como hoy pero de 1939. Feliz cumpleaños, Tata, Juan Carlos Cedrón. Pobre gallo bataraz, se te está abriendo el pellejo. con fe fro como dice te encontrar porque estás enclenque y viejo pobre gajón sherm bujo en la siesta no la caristada y había en la arena afina y siga no más la fiel Raniumto era una pocina vela por hasta el más corajudo sintió terror por tu espuela Si en los de domingo Citada tú justaba madrugada sobre el lomo de mi pindo había que ver tu parada pocas plumas Sia la planta wandavam edio torihno entre brinco y repulson me picaba la albargata como diciendo patrón ya sabe si anda sin Hablar de los Cedrón es hablar de compromiso, de militancia, de arte. Todo eso junto, para documentar el tiempo que viven, para fijar raíces, como en el caso de estas canciones que tienen que ver con la Guardia Vieja y que fueron grabadas por el Tata ya a finales de la década del 80, ya en su exilio, que había arrancado en el 74, escapando de los crímenes de, de la AAA. Eh, eran tiempos de, de encuentro en el exilio con Cortázar, con Mercedes, con Rovira, con Hellman. Por supuesto el recuerdo de, de Jorge, de, el director de Operación Masacre, asesinado en París en 1980 a manos de los hombres de la Armada que se habían infiltrado en la vida de la capital francesa a finales de la década del 70 como parte del Centro Piloto de París, oficiales como Donda, Pernías, tipos que se, se ganaban la vida matando exiliados en Europa y armando cartas apócrifas de madres de Plaza de Mayo y de supuestos exiliados que le hablaban a políticos y gobernantes del viejo continente diciendo que en Buenos Aires no pasaba nada y que los exiliados mentían que eran simplemente eh, guerrilleros o miembros de, de grupos revolucionarios que habían pasado la clandestinidad y que de esa manera se hacían llamar desaparecidos eso es parte de la historia del Tata, que allá por el año 2004 decidió pegar la vuelta, volver al barrio y andar por, por Villa del Parque, por ese Villa del Parque de siempre, tocando a veces en alguna esquina los viernes a la noche con una barra de amigos y un tinto dando vuelta. Hoy, cumpleaños, es uno de los pilares de aquella década del 70 que le cantaba a su tiempo nació en 1939 un día como hoy primero escuchaste pobre gallo bataraz y ahora yuyo verde no recuerdo amiga mía condesa de san severino mil Avea mía, cortesana mía. Si veníamos del cine, o íbamos al cine. Lo que sí recuerdo perfectamente es que la noche era tibia y que íbamos tomados de la mano bajo un cielo de verano. de la mano mвахun si lo de verano sonía cuan vano por el igual que no tanto y los perdido de la mano y este cien lo deberán que pareti su rux rudame con el santo viejo de la dio adonde el corazón se pierde brotó este yuyo verde el perdón no deja nunca jorito recorrer tenza que miedo dan al por de tu país Ya no se vuelve Y con el yuso verde Del pared Hoy cumple años. El Tata nació un día como hoy, pero del año 39. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Mañana algún momento del programa se va a convertir en, en muy especial desde lo personal. Intentaremos convocar a algunos excompañeros para que nos den una mano en, el, en la construcción de, de, de, de, de su perfil, de, qué sé yo, de intentar contar al hombre más allá de, del que vos conociste a través de la tele o a través de la radio, y recordaremos a, a Juan Alberto Badía como se lo merece desde la radio. Eh, soy parte de un grupo que tuvo la posibilidad de trabajar con él desde el año 93 hasta su finalización como director de, de Radio Ciudad, No recuerdo si sería el 2005, 2006, por ahí. Y, y en ese grupo, entre otros, anduvo Sergio Marchi, que después tuvo el honor y el placer al mismo tiempo de ser elegido por Juan para, quizás cuando ya sabía que, que, que sus días tenían un límite predispuesto, el, el hombre se sentó, con un grabador en el medio y le empezó a contar un montón de cosas que fueron parte del libro que, que salió, ese libro de recuerdos, de memorias, y que fuera escrito por, por Sergio. Eh, algunas, algunas cosas de archivo, como la última charla que, que tuve la posibilidad de, de tener con él en el aire de Nacional, en el en el verano del año 2012, cuando él había vuelto a la radio en Pinamar. Bueno, algunas cosas vamos a traer porque, porque el tipo es sinónimo de, de radio y, y se merece que lo, que lo recordemos eh, un año después de, de su muerte. El, lo último que él dejó, yo hace mucho que no... ...ingreso a, a ese sitio... ...pero Hub, que eran sus iniciales... ...fue el nombre... ...de un sitio de internet... ...donde él metió... ...todas sus... ...memorias radiales... ...y podías escuchar... ...desde reportajes a Cerú... ...en el año 78... ...hasta, qué sé yo... ...la presentación de Queen... ...en la FM de Rivadavia... ...en ese mítico concierto... ...del 81 en Vélez... Un montón de cosas. Bueno, mañana tendremos en algún momento del de, de prohibido amanecer un, un muy buen segmento dedicado a recordarlo a un año de, de su muerte. Juan Alberto Badía moría el 29 de junio del año pasado y mañana lo vamos a recordar. ¿Alguna vez imaginaste paladear sin labios? La cara de Dorio está indicando que algo puede pasar terrible acá Atención, los chicos, hagan el televisor por la duda Si lo eligieran Miss o Mr. Mundo en un concurso de belleza Miguelito, de grande ¿Cuáles serían sus primeras palabras? Me lo merezco Encima de él Estupenda, eh Estupenda 750 Memoria liberada Nuevo día ya gastó 3 horas 31 minutos. Ya arranca el mini recital de Casiana Torres. Al lachero de un obra le llamaban Pancho panchurraco porque era pico. Soy gordo, más bien macaco, más bien matacón. En su chocita de ramas, agüita solo tenía, vaya a saber uno como se mantenía, se mantenía. Vida más pobre que don su vida en se regulaba a fino de acha, a fino de acha, quien sabe lo que comía para engordar pan churratco, sin su libertad decía, Yerba el Y el patrón no lo tenía por ser humano, por ser humano En su vida solo tuvo el destello luminoso En el revuelo del hacha sobre los trozos, sobre los trozos ya se ha muerto, pero otro sigue en su historia. Yo canto esta chacarea en su memoria, en su memoria. ¿Quién sabe lo que comía para engordar Pancho Raco? Si en su libreta decía "Servaitabaco". De Pancho Raco de Cristóforo Fortunato Juárez es una cantante que realmente encierra una mixtura de, de culturas nacionales que tienen que ver con ese recorrido geográfico, su nacimiento en Tierra del Fuego y su mamá oriunda del Chaco. En ese recorrido de norte a sur, de sur a norte, durante tantos y tantos y tantos años yendo a, a ver familia, bebió desde el litoral a esa multicultura que que armó Tierra del Fuego en los últimos 30 o 40 años. Ayer, fuera de micrófono, hablábamos muchísimo con ella sobre esta provincia tan particular, tan particular, que es, a ver, una tierra sin abuelos, me contaba ella. Armada en función de la promoción industrial de los 80, de principios de los 80, Tierra del Fuego convocó a gente de todo el país. Y entonces tenés fueguinos que por herencia cultural te cantan una zamba a Tierra del Fuego, otros una cueca, otros le homenajean el lugar con su chamamé. Está armando su cultura a Tierra del Fuego, de a poco y de la mano de esa mixtura. Un gran producto de toda esa historia es Casiana Torres. El sábado, Cassiana va a subir al escenario de Salta y Resto junto a Teresa Parodi para montar un espectáculo muy íntimo, presentar las canciones de su último CD. Hablábamos con ella de una carrera donde bueno, ya está rozando la década y donde cantó mucho arriba del escenario y grabó poco. Y ya está pensando en la posibilidad de seguir... Multiplicando sus trabajos discográficos lo antes posible Para comenzar a, a dejar registro de todo lo que pasó arriba del escenario Bueno, llevarlo al disco y dejar documentada esa gran parte de su carrera Pancho Racco, Vidala del Llanto y ahora Compadre Ramos De Armando Tejada Gómez y Manuel Matus Se ha incendiado el compadre, mirenlo a avanzar, bañuelo y aire, se le ha da dado por cantare y ya no hay Dios que lo pare. Con el grito a tope va cruzando la tarde. No me espere, patrón. Un proto tranco, nadie me ha de atajar cuando voy del calendario. Viene ahí a la cueca que se ha puesto a cantar. ¿Dónde va sin mi voz? Compadre ravo, vamos yendo los dos. З та коплай, Por el viento celebrando su santo Viene por el viento celebrando su santo Lo convido a cantar Me pasa un trago Me convida a soñar Ya íbamos con padre Ramos El paisaje vende Por su sombra al compadre Un alegre rumor Va por la calle Y en el venoso Se anda bebiendo el paisaje Bien la cueca Que se ha puesto a cantar do De vacíos, compadre Ramos, vamos yendo los dos, metacopla y metatragos. Tapa de Página 12 con la firma de Laura Vales. Cuestión de fondos. Diputados oficialistas, encabezados por Carlos Kunkel, presentaron un proyecto de ley que... Pasa el manejo del presupuesto y el personal de la justicia, incluida la fijación de sueldos de la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura. Modifica seis leyes y recupera parte del proyecto original de reforma que había sido cambiado a pedido de los jueces. Pastora del sur, tu seda está blanca, tu cielo es azul. Pastorcita, tu imagen es de leyenda, tus rebaños son blancos, tus penas negras. Por el viento y la nieve cruzas las pampas y hasta el temido del fuego ціта Ту імаген este tema pastorcita del sur y el próximo riachuelero tenemos esas dos puntas del camino esa especie de línea de tiempo cultural que conforma el canto de casiana nos vamos del sur al litoral de pastorcita del sur a riachuelero iminando y jur recordando san Luis de Pavía rompiendo la siesta canta la chicharra su canto de enero sobre el paraisal refresca las noches la santa lucía que derrama gotas sobre el bautizado volver riachuelero Presta-me tu risa, lléname la boca de ñanga pirí. Que mania cruzo el puente de Vargas, si já estou jurando mi viejo San chicharra su canto de enero sobre el paraisal refresca las noches la santa lucía que derrama gotas sobre el pastizal volver riachuelero préstame tu risa lléname la boca de ñanga pirica que mañana cruzo el puente de mar. Si ya estoy durando mi viejo sang...